Eh, lo tuvimos por acá por el departamento de Maldonado ayer, tratando de hacer una especie de, de balance de esta experiencia, nueva experiencia de complementación entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Intendencia de Maldonado en lo que tiene que ver con con salvatajes básicamente en el verano, ¿verdad? Eh, ¿Esta es la, la primera experiencia de trabajo en conjunto del Ministerio con una Intendencia con estas características que se realiza ministro? A ver, como en este acuerdo específico sí, la verdad que la, la, la iniciativa de, de los guardavidas de Maldonado fue muy buena, coincidió con, con la este, buena voluntad y, y también ganas de, de nuestra gente ahí en la aviación naval, y por supuesto estas cosas pues, se realizan entre, este, con, con el intendente desde un punto de vista político y quien habla. Se juntaron todas las partes para lograr esta este logro, este convenio que volvería a tener su inicio en los guardavidas y que después de un año de haber estado preparándolo y haberlo ejecutado empezamos en carnaval pasado, el 21 se operó en el verano 21-22 y la verdad que en, en sus aspectos más críticos fue utilizado en tres oportunidades dos de ellas una muchacha joven el señor después un, un traslado de un barco en, en patologías muy serias Que, bueno, funcionó todo muy bien porque funcionó todo lo que se había preparado en la escala desde el de, de, de momento mismo de la de que se tomó conocimiento los diagnósticos primarios, la prevención de, de las lesiones y después el traslado aéreo en helicóptero y la llegada al centro de atención eh, que significó que las personas estén perfectamente bien y eso te habla a las claras de, de, de lo bueno que fue ese trabajo en, en conjunto no lo hemos hecho todavía con las intendencias pero tenemos en la cabeza planteárselo alguna de ellas también Justamente, eso le iba a preguntar si esto puede tener expansión hacia otros otros departamentos que tengan faja costera, ¿verdad? Sí, por supuesto que puede tener, con las adecuaciones que, que tengan. Ahí se da también la, la circunstancia en que nuestra aviación naval está allí en Maldonado, en la UNAD-Sauce. Pero, pero bueno, eh, adecuando las la realidades puede ser un, bueno, un buen este camino hacerlo y eso va en lo que significa la seguridad integral de las personas ¿no? que pasa por su seguridad pública, por decirlo de alguna manera pero también por su seguridad humana, sanitaria integral el, el, el turismo la atención al turismo es parte del desarrollo muy importante de Uruguay, fuente de trabajo desarrollo y por lo tanto tener este servicio significa agregar un, un diferencial a nuestro turismo, ayer decía Este, el doctor Pinchelli, el jefe allí de, de la parte médica de la Avesión Naval. Este, no, no Algunos turistas comentaban que no podía entender cómo no, no, no, no tenía costo, que no se le había planteado de las personas rescatadas que tenía que pagar esto. verdad Es un servicio que, que es distintivo del Uruguay. Y lo hace porque es parte de lo que creemos que debemos hacer. No hay un ánimo de lucro y nunca estuvo en la cabeza de nadie que tuviera de eh, Prestar un servicio humano, sanitario, para para un mejor este, pasar y una mejor estadía. Estadía o no, estadía, puede ser para turistas de cualquier nacionalidad, compatriotas también, para darle mayor seguridad a, a, a, al balneario al departamento y, y a la Corte Uruguaya. Ministro, ¿cómo está el tema de los recursos en el ministerio? Y siempre son finitos. Sí. No, hay, ca a, cada lo, vez lo, más... Lo ¿Cada vez más finitos o finitos bueno, intentando que no sean tan finitos? Finitos intentando que no lo sean tanto. Uno pregunta todas las necesidades, serían inabarcables. Pero a pesar de todos los pesares, pandemia mediante, iniciamos un proceso de, de consideración a las, a las inversiones en defensa, tanto en la Fuerza Aérea, estamos renovando material en la Armada. Así que la verdad que son finitos, pero eh, hemos logrado y esperamos lograr seguir ampliando esta esa capacidad de inversión presupuesto en, en defensa que que no es defensa en términos de lo que podía entenderse desde el punto de vista estricto y términos ¿no? no es en términos bélicos, acá no está planteado nada de eso, bueno, tiene una defensa ofensiva. Tiene una defensa que está vinculada a la seguridad humana, recién estamos hablando justamente de eso y así está marcado en nuestro en nuestra política de defensa, nuestro decreto de política de defensa, vinculada a la seguridad humana, vinculada a actividades como son el Maldonado Ustedes la venen en el invierno en el frío polar asistiendo a vecinos a ciudadanos a compatriotatas que están muy necesitados en nuestros batallones en las portas que nos aloja también en nuestra protección en el mar es decir una defensa vinculado al concepto de seguridad humana que es lo que ilumina y es el, el, el objetivo de nuestro de nuestro ministerio pero bueno todo ello hay que acompasarlo con equipamiento y aasarlo con salario también bien, pero podemos pensar por ejemplo en poder mejorar todo lo que tiene que ver con con el control en espacio aéreo en lo que se refiere por ejemplo a, a, a acciones del narcotráfico o inclusive control del área marítima teniendo en cuenta inclusive la, las embarcaciones que vienen en busca de nuestra pesca y es, pues está el tema por concretarlo en virtud de, de, de la cooperación y, de la, y del presupuesto en materia de el de nuestro espacio marítimo este año, si todo está como esperábamos, vamos a tener tres patrulleros fluviales de Estados Unidos que nos, que han sido donados por el gobierno de Estados Unidos y que hemos el mantenimiento, la puesta a punto y estamos en un proceso de compra de dos buques oceánicos, que van a estar en el 24 seguramente y, y eso no va a ser lo último seguramente la cooperación nos permita tener alguna otra embarcación y en materia de nuestro espacio aéreo estamos trabajando intensamente ahora en materia de cooperación si podemos lograr el aporte de un país amigo para mejorar nuestras plataformas Nosotros, si uno tuviera que comprarlo no, no tenemos el dinero para comprar eso son muy costosos pero siempre el uruguay materia de ser un país que es muy como siendo reconocido en su materia de política exterior en sus misiones de paz tiene puertas que golpear y a veces esa puertas se abren y, y logran lo que buscamos Ministro, ¿qué me puede contar de la reunión en Anchorena el otro día? Que fue una reunión, eh, de, sí, de... ¿La casuela de, estaba buena? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, eso la es importante. Buseca, la buena buceca. Buceca, buceca, bueno, buceca. Presidente Buseca. Mulder, buceca. Y, y, y son esos platos que... Los que participamos una generación sé que éramos muy habituales en nuestras casas la buceca. Claro, claro que sí. Estar a los gurises les gusta menos, porque en mi casa a los gurises les gusta menos sí. la buceca. La vieja que haga la buceca puede buscarla a la casa. <risa> es está, bien. está bien, está bien. Este, y, y bueno, de una reunión de del de, bueno, presidente con, con el ministro Gérez, el secretario de la presidencia, quien habla, y algunos asesor más, de, de compañeros que si bien tenemos responsabilidad de gobierno, tenemos Eh, decenas y decenas de horas de, de estar juntos, de trabajar juntos, dos campañas electorales, miles y miles de kilómetros recorridos en el país, intercambiando horas, tomando mates, eh, razonando en conjunto, y bueno, el, el, la, la dinámica de gobierno a veces nos impide tomar esa, ese tiempo para para razonar con con ojos de mediano y largo plazo, ¿no? De poner un poco las luces, salir de la luces de posición y poner las luces medianas y largas, este sobre todo cuando promedia el el periodo de gobierno, así que de personas que aparte de nuestra responsabilidad no tenemos enorme efecto personal y una enorme relación política, así que muy productiva, repasamos lo que va del gobierno, lo que queda por delante y, y bueno y, y, y para adelante están las casas Bien, eh, de todas maneras seguramente que el plan que esas mismas personas que se encontraron allí tenían eh, antes de comenzar este periodo de gobierno y la aparición de la epidemia ah. sin duda que Eh, llevó a, a reformularse un montón de cosas. ¿Consideran ustedes que eh, se, ha, se ha demorado el accionar que tenían pensado en aquel momento y que los los tiempos, los plazos que van quedando cada vez se acortan más? El otro día decía el presidente, nos quedan 1.005 días está contando sí. día por día el presidente sí. me parece que está preocupado justamente por eso y por aquello de bueno, hay que apretar a la seadora a ver si llegamos a tiempo <ríe> si la, no llegamos tarde, parte... ¿no? La pandemia nunca va a ser una excusa, es parte de la realidad y es lo que nos tocó eh, y, y, y lo abordamos, lo enfrentamos y la combatimos. Y, y tuvo sus frutos esa ese rumbo que fijó el presidente de la libertad responsable y de mantener prendidos los motores de la economía. Si no se hubiera mantenido prendidos esos motores, hoy la situación, créame, sería realmente diferente de y muy crítica en el sentido de que tendemos como tienen los países que, que decidieron hacer la cuarentena obligatoria y el toque de queda, una, una, una circunstancia social económica muy difícil. El presidente, asumiendo los riesgos que eso tenía, porque no era lo que el mundo hacía, pero asumiendo una profunda convicción política e ideológica, ideológica en el sentido de proteger la libertad de las personas, tomó la, la, ese camino y hoy, superamos la pandemia, estamos con algún coletazo todavía, pero ya estamos en el camino donde la pandemia, vuelvo a reiterar, no es excusa para hacer lo que hay que hacer. Eh, obviamente un programa de gobierno que tenía cinco años de aplicación se vio constreñido en dos años donde si bien se hicieron muchas cosas, este, no no no uno no puede suponer de que de que eso este, no, no se hicieron eh, eh, todo lo demás. Se tuvo que disminuir la aplicación de eh, el programa de gobierno en PODE, que tenemos mucho tiempo consumido y bien invertido en materia de salud y sanitario. Este, pero bueno, en estos dos años y medio que quedan, hay que apretar el acelerador para concretar todo lo que falta. Que, que todavía son muchas cosas, pero hay mucho tiempo y mucha, mucha voluntad de, de hacerlo. ¿Se evaluó también la experiencia de un gobierno en coalición? No, no precisamente en esos términos. Este eh, pero si, si usted me lo pregunta, yo le puedo dar mi impresión. Este, no, no no no no hablamos de sistema, pero le pongo mi impresión, yo, yo soy un hombre político. La, la coalición de gobierno ha demostrado ser una herramienta muy efectiva, una herramienta política muy efectiva, porque parte cuatro o cinco partidos con historias y trayectorias políticas totalmente diferentes. ¿En qué sentido? En que a ver, habemos dos partidos, el Partido Nacional y Colorado, que tenemos casi 200 años de vida, 186. Y, y por ejemplo, el Partido Independiente, bastante menos. Y, y el Partido Cabildo Abierto, dos o tres años de vida. Decir, trayectorias históricas diferentes y, y trayectorias de gobierno y experiencias políticas. Sin embargo, todo eso diferente, lejos de ser un problema, ha sido, yo creo, una virtud. La gran virtud de la coalición... En la diferencia la administración de la diferencia en la administración de las diferentes matices de los perfiles políticos que se unen en pos de un programa de gobierno lo que une a la agrupación de gobiernos la coincidencia en un programa que es el compromiso con el país que no significa borrar nuestras identidades nuestros diferentes partes son nuestra fortaleza no nuestra debilidad y igual esperar a haber tenido la prueba que la pandemia apenas asumido y la coalición de gobierno haber liderado el combate a la pandemia en plena pandemia haber liderado y aprobado una ley de presupuesto. Haber aprobado una ley de urgente consideración, haber enfrentado un plebiscito, un perdón, un referéndum de la ley de urgente consideración y haber sido ratificada la LUC. Este y ahora estamos en materia de rendición de cuentas, habla la clara de que la coalición ha sido muy un instrumento político muy efectivo. Yo creo que ningún país del mundo le golpeó la pandemia, diagnosticó los primeros casos de pandemia apenas 10 días después de haber asumido, decir, el único país en el mundo que le, que le pasó. Y todavía con un instrumento político que era la base del gobierno, que es la coalición. Y todo eso se superó. Así que habla a las claras de que la coalición es un instrumento político eficaz, efectivo, y le digo mi impresión, que vino para quedarse en el escenario político nacional. Y en lo que se refiere al tema de la seguridad y específicamente a la gestión de GEDAR, ¿se, ¿se hizo hincapié en ese tema? Hablamos, por supuesto, de todos los temas y seguridad común. Si no lo hablamos, tenemos un sistema responsable, un tema muy importante. Y, y obviamente que lo hablamos también. y es, es, Hay que ir a los datos objetivos. Primero, tenemos problemas en materia de homicidio sin duda ninguna porque porque entre otras cosas ha habido un cambio en las características de la criminalidad y de la violencia más extrema que Uruguay no había vivido. No era no era en Uruguay no existía como lo vimos hace 20 días atrás en el el descuartizamiento de personas. Es una modalidad de violencia extrema criminal que que ingresó en el Uruguay y por lo tanto se requiere a realidades nuevas instrumentos que el Ministro Heber por estas horas está informando en el Parlamento. Y, y Pero también, seamos claros, dos años de pandemia mediante, con lo que significó que hubo que hacer, obviamente, un cambio obligado, trágico en el Ministerio de, de, de Interior, por lo que significa la tragedia de haber perdido a Jorge la Larrañaga de punto de vista humano, antes que nada, gran compañero, pero un cambio del de Ministerio del Interior, Luis Alberto haber tomado la rinda del Ministerio del Interior y los resultados objetivos, es que en dos años y pico de gobierno nuestro todos los índices de criminalidad son mejores todos a los gobiernos del Frente Ambre del 2019 y tenemos una circunstancia particular con el tema de homicidios que no solo no negamos, que nos preocupa el que estamos atendiendo, pero ahí podrá negar que en materia de criminalidad aquí no se habla ni de sensaciones térmica ni nadie le echa la culpa a la gente. Es un tema que el gobierno enfrentó, y vuelvo a reiterar, Rapini, Asurto, Sabigirato, etc., todo el resto de las solicitudes han bajado todos. Tenía que las políticas han sido efectivas. Tenemos un área que, que vuelvo a reiterar, hay cambio de modalidades, hay diferentes circunstancias que requerirán nuevos instrumentos. Eh, el Cuando se tomó estado público de la reunión en Anchorena, que tomó de sorpresa a varios, eh, en algunas publicaciones circuló la, la eventualidad de, de un... En Roque Ministerial, donde inclusive se llegó a mencionar la posibilidad de que se le ofreciera a usted el Ministerio del Interior, ¿eso existió? No. ¿Se imagina que, que en un país como nuestro, Libre, la presa tiene toda la la redundancia, la libertad de hacer sus, sus análisis, sus hipótesis y recuperaciones? La realidad es bien otra. Bien... Eh... ¿No está los cálculos ningún ningún movimiento de esas características? Bueno, no, en los cálculos que yo conozca, no. pero No, no son resortes de, lo, de, de, de de mí esos temas, pero no está planteado. ¿Y si se diera ese ofrecimiento, no, usted, no, lo usted lo aceptaría? No? ¿Usted se imagina que yo me he preparado en este tema que estoy? Yo estoy en el Ministerio de Defensa. Entonces, hablar sobre ese tipo de ejecuta ya parece que no no corresponde. El otro día, también más o menos en esos en esos días, eh, usted hizo declaraciones sobre la actitud del Frente Amplio y la tildó de algo así como deslealtad institucional. Sí. ¿Por qué? Porque el sábado, fue bien reciente, el sábado el Frente Amplio emitió una declaración que yo creo que no fue leal institucionalmente, porque habla de una crisis materia de seguridad, crisis social, económica, todos los calificativos que usé. Es una declaración de tono muy sindical, acorde con, con quien yo creo, con todo respeto, que lidera la oposición en el Uruguay. La oposición en Uruguay sería un cambio en materia de república. Creo que no es positivo ese cambio. Y es que el debate político y la oposición al gobierno no la lleva adelante un partido político, sino la lleva al movimiento sindical. Y eso términos republicanos no buena cosa. Si usted ve lo que pasó en la noche de referéndum, la, la, la primera fila tiene todos los dirigentes sindicales. Y el presidente del Frente Amplio es un dirigente sindical, año presidente del Frente y está conformado de esa lógica sindical. La declaración que usted ve del Frente Ampo es una declaración que, por reiterar, es una, una sumatoria de eslóganes. Uno lo hay muchas veces lo ven en las declaraciones sindicales, pero no en las, las, las políticas. Pero aparte habla de elementos... Este, donde la verdad, uno dice, no, no es leal hablar así, que, que el Uruguay tiene una crisis social, económica. Cuando hoy, por ejemplo, en Uruguay, hay menos desempleo, me sustant sustantivamente menos desempleo, que en el 2019, le dejo la pandemia de lado, que en el 2019, no se puede hablar que hay una crisis desde el punto de vista social, económico. Cuando la economía ha crecido... No quiere decir que nos falte mucho por hacer, pero los números son los números. El Instituto Nacional de Estadística es el mismo Instituto Nacional de Estadística que tenía el Frente Amplio, que tenemos nosotros, y son los números que todos respetamos. Y hoy, sustantivamente, menos desempleo que en el 2019. Si hoy, con este desempleo de crisis, imagínense lo que le sería en el 2019, ¿no? Es una desviantabla en esos términos. Que el Frente Amplio, desde a, a los 10 días de diagnosticado de empezar la pandemia de el lugar, haya organizado un caso de oleo, precisamente no es un signo de lealtad que se diga, ¿no? parece es que nos encontramos enfrentando el mayor incertidumbre que tenía el mundo, una, una por decirlo de una manera, un enemigo biológico, y no organismo nunca se leo contra el gobierno, no parece ser un signo de lealtad. Este, auguraron todos los males, cuarentena obligatoria, que el sistema de salud se iba a colapsar, que no iban a dar los CTI, que no teníamos plan de vacunas ni vacunas, que éramos los últimos de la fila, las muertes evitables, De toda esta edición, ¿usted se acuerda que pues usted lo informó? ¿Y cuál fue el resultado? En el medio de la pandemia, cuando la gente estaba este, preocupada por su futuro, por su salud, por su economía, y, y teníamos una oposición que hablaba de esto. ¿Y cuál este cuál fue el resultado? El mundo entero reconoce a Uruguay como uno de los líderes en el combate a la pandemia. Este paisito nuestro, chico con el mundo y en el sur del, de, de este barrio, pero inmenso en sus capacidades y en su resiliencia. Estamos entre los primeros países del mundo, no por ser poderosos económicamente por eso, sino porque se utilizaron instrumentos de un gran comunidad con la, con el Uruguay, entre una gran comunidad entre el gobierno y la población para enfrentar y enfrentar en forma eficaz la pandemia. no Esto no quiere decir, no digo el término exitoso, porque cuando queda gente por el camino hablar de éxito es una frivolidad, pero digo en términos comparativos. Entonces, este que se hable de con la, los términos que está hablando después, todo lo que hizo nos parece una enorme de la entidad institucional. Pero bueno, este cada cual erige el camino que, que le parece correcto. Este, no fue esa la actitud que tuvo el actual gobierno, en circunstancia muy dolorosa que vivió el país años atrás, que estuvo respaldando al gobierno de la época. Ayer el presidente del directorio del Partido Nacional, Iturralde, mencionó, yo diría que por primera vez, de alguna forma institucionalmente, teniendo en cuenta su cargo, que Álvaro Delgado va a ser precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional. De alguna forma, creo yo, esto inaugura un, un, un nuevo tiempo donde realmente va a haber que empezar justamente a hablar de estos temas y hablar de, de, de nombres y de candidaturas, porque entre otras cosas el propio presidente de la República no puede ser ser reelecto. En, en lo personal, ¿cómo, ¿cómo viene evaluando este momento y ese tipo de temas? ¿Te imagina que después de Yo tengo 58 años de vida y tengo 42 de militancia en el Partido Nacional. No son pocos. Así que lo que le voy a decir no es por ingenuidad, espero que no sea por ingenuidad, sino por convicción. Eh, Independientemente de todas las, las eh, la naturaleza que tenemos sobre todo en el Partido Nacional, de partidos que estuvo prácticamente 100 años en la oposición y por lo tanto este, en el siglo pasado, por lo tanto eh, las elecciones habitualmente se perdían y empezamos esa noche electoral, empezamos la campaña para la elección siguiente, y la disputa por cargo legislativo, porque faríamos las elecciones, este, esa naturaleza muchas veces nos lleva a pensar en términos electorales. Yo creo que hubo un cambio sustantivo, creo no, hubo un cambio sustantivo, primero, el primero en, en el 2019 de las elecciones, y es que el Partido Nacional, con la coalición de gobierno, integrando a la coalición de gobierno, ganó la elección, la titularidad del Poder Ejecutivo, era un compañero del Partido Nacional, presidente de la calle Pouca. Y, y me parece que el mensaje fue muy fuerte de la suya. Los, los votamos para cambiar. Así que el partido no se ve poder tener 1, 2, 20 o 200 candidatos. Pero nadie va a ser presidente si no hay una buena gestión. Y, y lo que nosotros tenemos que, que lograr es eh, la ratificación del gobierno. Que haya que la gestión sea considerada en forma positiva y buena por la mayoría de la opinión pública para que sea este, elegido nuevamente el gobierno. Y en ese camino estamos. Si ahora, a dos años y medio, no estando promediando, pan, habiendo terminado terminando una pandemia, empezamos en campañas electorales, precalentamiento de campañas, yo creo que no terminamos de entender la realidad de la opinión pública. este Yo digo no con ingenuidad, Yo un dirigente político de 42 años en, en mi instancia del Partido Nacional, si se imagina que lo conozco a partido. Pero creo que la opinión pública nos está pidiendo contracción al trabajo y resultados que, eh, como dije, eh, surgen, surgirán y, bueno, jalonarán esto la mitad de mandato que que nos queda, ¿no? Que hay tiempo para capaz ese electoral. Fíjese que aparte, venimos de un año y medio prácticamente, tres elecciones las elecciones departamentales del 2020, que bueno, fueron en primavera del 2020, las elecciones del BPS y las elecciones recién al referéndum. Yo creo que, que no es tiempo de hablar de elecciones. No lo digo por incendio, lo digo porque me parece que no es sintonizar con la opinión pública. Ministro, tengo mucho para seguir hablando con usted, pero me avisan que tiene una reunión que está postergada por esta charla, no lo quiero entretener más, le agradezco. El, el tiempo que ha destinado a este diálogo y lo volvemos a convocar en cualquier momento la, la verdad Jorge es un placer la verdad es que eh, charlamos un lindo rato mm, y el tema sí, es sí. interesante te lo agradezco en pila, le agradezco pila la posibilidad del contacto las preguntas y que, que me haya llamado siempre lindo poder conversar con usted y con su audiencia que tenga una buena jornada, hasta pronto ministro lo mismo usted, un abrazo, ¿no? gracias la conversación era con el ministro de defensa de nuestro país con Javier García, lo escuchaste aquí En Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.